El primer día. Conducción Claudio García de Rivas y Paula Dayana Mambrón. Locución Giezero Ventura. Operación técnica Aníbal Giezero. El primer día. ¡Mari! Hola Paula, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bobby? Qué día hermoso. Ay, la ¿no? verdad que sí. Un da nada de salir a pasear salir a pasear, a andar por la este en el pasto, mirando el ah, cielo, unos mates. unos mates. Te cuento, Paula, hoy tenemos una novedad, tanto en Aire Ciudadano como en siempre tuvimos ganas de hacer esto, ¿no? De ir a hacer una entrevista y traer la entrevista al estudio y compartirla con la gente. Tenemos a Gustavo Desplats. Y Gustavo, el, es ese, el, el... a ver, preséntamelo. ¿Lo presento? Dale, preséntamelo. Yo no estuve en la entrevista, pero lo conozco a Gustavo, aparte sí. estuvo con vos y Jorge en Aire ciudadana también. En Aire Ciudadano, sí. Bueno, le contamos un poquito a nuestros oyentes quién es Gustavo de Plat, es el licenciado en Comunicación Social y presidente de Proto Comunas Caballitos. Protocomunas es una organización que trabaja para estimular las herramientas de participación de los vecinos y para lograr una mejor calidad de vida. En los últimos años Gustavo luchó mucho para limitar la, la construcción de torres, más que nada en, en lo que era Caballito, ¿no? Él denunció un colapso de, de todos los servicios y serios problemas de infraestructura. No sé si vos estuviste hablando con él que ahora quieren construir un nuevo shopping en Caballito. Sí, sí, quieren construir un nuevo shopping eh, que va a ser, eh, bueno, él se opone a la construcción del nuevo shopping de Caballito que va a ser, eh, que, que está tomado por la empresa IRSA, Irsa. Uh -huh. este, fundamentalmente porque no se hizo un estudio ambiental, entre otras razones, porque los terrenos fueron cedidos, después vamos a hablar un poquito sobre la cesión de los uh -huh. terrenos porque tiene sus vueltitas, fueron cedidos por el Estado para fines sociales y porque perjudicaría a los pequeños comerciantes uh -huh. de la zona. En este momento la legislatura, es para que pueda, digamos, construirse el nuevo shopping, tienen que modificar el código de planeamiento urbano. Tienen que rezonificar esas, esas eh, serían zonas. 200 Él después lo va a explicar, uh -huh. eh, ahora nosotros vamos a escuchar la primera parte de la entrevista, él lo va a explicar, son 230 metros de frente... Eh, por 70 de fondo, por, eh, si mal no recuerdo, 12 pisos de altura. Ah, gigante, va es a ser una enorme. mega construcción. una mega construcción, es cuatro veces Alto Palermo. El tema es si el barrio está preparado para también, digamos, montar semejante estructura. Él dice que no. Eh, bueno, Gustavo te contaba, ¿no? este eh, Gustavo, los viernes... Eh, no puede venir al piso y yo, como este tema está en el candelero el, el jueves hubo un acto este, uh -huh. muy importante en Caballito eh, de repudio a, a, y de presión a los legisladores para que no aprueben esta rezonificación hubo asociaciones de comerciantes este yo tenía ganas de traerlo y entonces, bueno fuimos nosotros, le hicimos la entrevista este Nos contó muchas cosas interesantes y la trajimos para compartirla con nuestros oyentes Nosotros, eh, eh, perdón, yo te dije el jueves una reunión, uh -huh. fue el miércoles. el miércoles El miércoles, vecinos, organizaciones barriales y las cámaras de comerciantes Realizaron un encuentro en el Club Italiano Para repudiar la modificación del código de planeamiento urbano Y la construcción de un nuevo shopping de Caballito Eh, Gustavo nos va a contar en qué consiste el proyecto de IRSA y ahora en el audio vamos a escuchar que no se hizo el estu el estudio de impacto ambiental Sí, que es fundamental cuál, eso Es fundamental, y cuál fue el perjuicio para las pequeñas empresas También sobre el estudio de impacto ambiental que tiene previsto la ciudad de Buenos Aires hay un pequeño rulo que Gustavo lo va a explicar bien Bueno, Gustavo, eh, contame un poquito qué pasó ayer en Caballito. Mirá, hubo una, un encuentro muy interesante de vecinos, organizaciones sociales, organizaciones barriales y eh, de distintos comerciantes y las cámaras que los agrupan, tanto a nivel de Caballito como a nivel de Ciudad de Buenos Aires. Hubo un encuentro en, en el Club Italiano, en el anfiteatro, en el cine del Club Italiano, un lugar realmente muy lindo, en el cual... Más de 300 vecinos eh, y así comerciantes nos hemos, hemos encontrado repudiando el intento de modificación del Código de Planamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de edificar un shopping, de un mega shopping de una gran envergadura en los terrenos que lindan con la actual comisaría número 13 en eh, muy cerca de la calle Andrade sobre Avellaneda hasta eh, los terrenos que se encuentran lindantes con el nuevo puente que comunica la calle Avellaneda con Cerval lo que vendría a ser el 1300 y el 1400 del lado par de la avenida Avellaneda eh, bueno, estos terrenos pertenecen a la empresa IRSA ...que es la propietaria de una gran cantidad de shopping en la ciudad y realmente en toda la Argentina... ...y, y, y este proyecto presentado por el señor jefe de gobierno, Mauricio Macri... ...hace un año y medio atrás, eh, fue modificado un poco por la Comisión de Emprendimiento Urbano... ...que le dio un despacho faudable lamentablemente, y le permitiría a esta empresa... ...la construcción de un emprendimiento de 230 metros de frente por 70 metros de profundidad por 38 metros de altura, para decirlo de otra manera, para que se comprenda bien, es un monstruo que tiene 230 metros, o sea, dos manzanas casi y media de, de, de frente, tres cuartos de manzana de profundidad y 12 metros, doce pisos de altura. Doce pisos de altura, pero yo... Bueno, aquí es el problema. Esto es un monstruo, yo no entiendo bien qué es lo que quieren hacer ahí, pero pues, la superficie que vos te das cuenta eh, es realmente muy importante y bueno, ante esto eh, los vecinos, organizaciones y los comerciantes nos hemos reunido y hemos logrado aunar eh, propuestas en común y ya hace dos semanas que venimos trabajando con distintas actividades en la calle para tratar de concientizar a la sociedad y especialmente a los legisladores y legisladores de la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre lo negativo que podría ser para nuestro barrio la implementación de este tipo de megaestructura eh, lamentablemente bueno eh, el, el macrismo sin intención de avanzar sobre este proyecto, pero nosotros creemos que cualquier tipo de modificación al cuerpo legislativo que se haga antes de que se realice un estudio de impacto ambiental realmente sería una locura, sería algo incomprensible y consideramos que, que algo lesivo para, para las necesidades de los vecinos de Caballito. Nosotros estamos hablando de un estudio de impacto ambiental que valga la redundancia, Eh, estudie cuáles van a ser las, las posibles eh, daños ambientales que produciría este eh, emprendimiento a lo que habría que sumarse indiscutiblemente las cuestiones eh, tan eh, remanidas lamentablemente en nuestro barrio de las temáticas de las infraestructuras estamos hablando del consumo de agua, las cloacas la corriente eléctrica y los demás eh, eh, recursos que sabemos que nuestro barrio se encuentran al límite del colapso, pero es También queremos sumar otra temática temática que consideramos que es muy importante que es la cuestión del comercio de el pequeño comercio de de comerciante mediano de nuestro barrio que creemos que puede ser muy dañado con esta con este mega shopping porque digamos esto ha sido así cada vez que se instala una gran superficie de ventas concentradas es dañina para los para los pequeños emprendimientos hay que pensar que por ejemplo en la capital de Francia, París, no hay un solo Carrefour. El primer Carrefour se encuentra en los alrededores de París. Adentro del núcleo urbano están prohibidas las eh, las las eh, pero superficies de estas eh, grandes superficies de venta. Y eh, bueno, en la ciudad de Buenos Aires yo creo que tiene cuatro o cinco eh Carrefour y tiene una gran cantidad de supermercados de otras marcas, no nada especial contra esta marca. Puesamente un ejemplo como para parecer qué raro. En la ciudad de Buenos Aires hay cinco, y en la ciudad capital de donde el grupo proviene no hay ninguno, pues algo debe ser. Y bueno, eh, nosotros creemos que, que esta, la, la irrupción de este emprendimiento en el barrio puede hacer que muchas de las principales marcas que se encuentran sobre Gaona, en Acoite y Libadavia, eh, muden hacia el shopping, con lo cual baje la, las posibilidades de compras de las que son segundas y terceras marcas en, en nuestros en centros de compras habituales al cielo abierto siendo todo dañino para todo el, la, la serie de distintas tipa, tipos de relaciones que se van sumando en la cadena de valor que se desarrolla en el interior del barrio porque hay que pensar que el carnicero Con, el, con la ganancia de lo que logra hacer legítimamente le compra el carpinteo le compra que vende las remedas compra también algo en la panadería, y entonces gran parte de la ganancia que se han logrado los comerciantes de Caballito queda a su vez en barrio, y esto genera un círculo virtuoso que es en, en, en sí eh, mucho tiene que ver con la prosperidad del barrio de Caballito. Nosotros tenemos miedo de que esta, eh, este mega shopping rompa esta cadena virtuosa y entre en un ciclo de negativo en nuestra actividad comercial a nivel local. Entiendo este eh, yo, yo voy a volver un poquito al principio cuando vos hablaste de un impacto ambiental. <coughs> Puede ser que en alguna conversación anterior, Gustavo, eh, eh, vos comentaste que el impacto ambiental era algo obligatorio que hay que hacer antes de hacer cualquier tipo de construcción. No. ¿Se estaría salteando algo que no, ¿Es, es, es obligatorio? Eh, más o menos, o sea, ellos podrían, ellos van a tener que hacer un estudio de impacto ambiental después, debido a la, a la gran cantidad de metros cuadrados que tiene el emprendimiento, y también a, a que ha habido una modificación, a que, en caso de que esto llegue a avanzar es porque yo he logrado una modificación del código con normas especiales o sea que, eh, sí, va a haber que hacer un estudio de impacto ambiental pero lamentablemente la ley 123 de la ciudad de Buenos Aires hace un estudio de impacto ambiental por caso, eh, y digamos por caso eh, es imposible que algo cause impacto ambiental, o sea la ley está mal formulada, aparte Ah, porque este este argumento después que va a utilizar como que une un estudio de impacto ambiental cada lo eh, tendría que haber mucho más adelante pero es pago por la constructora ¿eh? para empezar nosotros planteamos un estudio de impacto ambiental que se ha realizado por la universidad de buenos aires por los más altos testamentos de posgrado de estudio de impacto ambiental o sea lo más específico lo más específico que tiene la universidad de buenos aires sobre estas temáticas eh y obviamente que no sea pago por, por que sea pago por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no por eh o sea, que sea independiente nada, del, del ente que va a estar regulado o, del, o del, del negocio que va a ser este auditado exactamente manera. porque si es pago, si es pago porque si pienso que es un negocio muy difícil que se estudie en parte de mal. obviamente y si yo confío en la UBA es el lugar en el cual yo estudié y tengo plena confianza en eh, en, en los profesores y en todas las personas que trabajan en la universidad, creo siempre mejor eh empezarlo tanto y y bueno, y a las cosas desde el comienzo. Perfecto. Bueno, eh, Paula eh, Bueno, no es que contaba Gustavo Las cosas se hicieron bastante desprolijas, ¿no? Sí, inclusive Pero a, a pesar de eso, Gustavo No está en contra del proyecto Él lo que pide es que este, se evalúe Antes de hacer nada Se, se, se evalúe qué, ¿Cuáles van a ser las consecuencias De este proyecto? Tanto desde el punto de vista ambiental Como del punto de vista también económico Sí a él le gustaría que Este, él dice, no, no se queden con mi idea Pero pero no hagamos nada Sin antes tomar otras opiniones Y sobre todo opiniones de profesionales ¿no? Sí, hablaba de la UBA De la Universidad de Buenos Aires La Universidad de Buenos Aires, inclusive En ese momento no se lo planteé Pero eh, también a uno se le puede ocurrir Que puede ser también la Universidad Tecnológica Nacional sí. Hay un montón de entes este, Estatales O cuasi estatales O independientes, autónomos Con, con un buen prestigio que pueden entender? Este, realizar la estos es estudios por qué no ¿no? se hace eso, ¿no? la pregunta no. es por qué no se hace eh, ahora vamos a un pequeño corte y en el, en el segundo bloque eh, gustavo desplat va a seguir hablando sobre este tema y nos va a contar eh, cuál es el proyecto eh, que se está impulsando en la legislatura este para la modificación del código de planeamiento urbano entre otras cositas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 Sistema de 11 piedras de jade que aplican calor mientras masajían Reserve su turno llamando al teléfono 15 36 86 63 21 o en Lambaré 1167 de martes a sábado de 9 a 19 horas El primer día. Bueno, seguimos en el segundo bloque del primer día por AM1010. Eh, bueno... Claudio, me dijiste que, que estuviste hablando con, sobre el proyecto de la modificación del código de planeamiento urbano, también con Gustavo. Estuvimos hablando del proyecto que se impulsa en la legislatura para la modificación del código de planeamiento urbano Y eh, también estuvo Gustavo argumentando por qué no se tiene que hacer el shopping y por qué los vecinos se, op se oponen a la rezonificación. Y por último también nos explico un poco cómo sería este shopping. ¿Cuál sería la magnitud exacta de lo que se está Sería uno de los más grandes, ¿no? El más grande. Gustavo. Eh, bueno eh, caballos se, se caracterizó siempre por este, el nivel de el nivel de combativo y militante en cuanto a, a mantener un cierto equilibrio en, la, en el desarrollo de la ciudad y que el desarrollo de la ciudad no pase eh, por determinados centros que históricamente se están desarrollando y otros centros que en, este eh, ¿no? olvidados, olvidados por, de la mano de dios Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que eh, de pronto, no hacía bastante que no aparecían este tipo de cosas, ¿cómo es que de pronto la legislatura con, eh, convalida este tipo de, de, de estructuras, este tipo de, de emprendimientos dentro de la ciudad? Mirá, eh, todavía no lo ha convalidado, lo que hay es un despacho de comisión que se logró con el apoyo de los votos del macrismo y de distintos sectores del kirchnerismo, que va a muy dividido en la legislatura de la ciudad, Ah, nosotros eh, esperamos que justamente no logren los 31 votos que se necesitan para una modificación del código de planeamiento urbano una mayoría simple una mayoría simple, sí, ha circulado el rumor de ¡guau! Wow, hay descendidos eh, en los medios de comunicación inclusive en los masivos que esto es una norma de 40 votos y en realidad es un error eh, esta, una norma de 40 votos por ejemplo, es la enajenación de un terreno de, de algo público, como los terrenos de Catalinas Norte, que está intentando vender el macrismo, es una norma de 40 eh, votos la creación de un ente público, como la Corporación Buenos Aires Norte, en el terreno de la AU3, 456, 17 y 8, que plantea sea el macrismo, pero la modificación del Código de Planeamiento Urbano, más allá de que sea con normas especiales, es una ley de 31 votos Usted como marca el artículo 89 y 90 De la constitución de la ciudad de Buenos Aires Debe tener una audiencia pública en el medio Y ser de doble lectura Tratarse dos veces por la legislatura de la ciudad Pero ambas veces tiene que tener 31 votos Lamentablemente algunos medios muy importantes Han tenido información errada Y la han difundido a la gente de manera equivocada Eh, igualmente parecía que el macrismo no logra tener los 31 votos en este momento creemos eh, que, que, que la presión que estamos haciendo en la calle Hablando con los diputados Y con, con, tratando de convencerlos eh, Rinda resultados y que no los logren Y, y bueno, eh, sobre todo que no los logren A los efectos de, de esclarecer Porque otro, o sea, mal podría yo decir El shopping va a ser mal Yo puedo decir, yo creo que el shopping va a ser mal, o podría decir, a mí no me gusta el shopping, es una cuestión personal de gustos, el cual yo puedo tener mis gustos o no. Pero no puedo decir que no lo hagan porque a veces no les gusta. Pero lo que estamos planteando es que haya un estudio de impacto ambiental, que sea con las más altas autoridades, y que antes de cualquier tipo de modificación estén estos estudio Obviamente, en caso de que esto dé positivo, también esto está, está muy mal encarada la temática de cómo hacer la ley, porque no se puede hacer una, una rezonificación de este sitio mediante justamente, eh, solamente el cambio de nomenclatura en el código lo correcto en una situación en una situación de, esta, de estas magnitudes es hacer lo que se llama un convenio urbanístico, que es lo que ha hecho la ciudad de Buenos Aires y el grupo Ilsa con el, la, los terrenos sobre los cuales se ha levantado el shopping dot o sea, no estoy planteando que sea una locura, sino plantearlo algo que se ha hecho hace poco tiempo atrás en una circunstancia exactamente igual a esta. ¿En qué consiste eso? Consiste en que se le da al, al privado la posibilidad de una norma excepcional... O sea, decepcionante quiero decir, no porque tiene una gran magnitud, sino porque no está dentro de las categorías explícitas del Código de Planeamiento Urbano, a cambio de alguna contraprestación eh, para la sociedad de parte del privado. O sea, en este caso, se si hace una modificación con norma especial, para mí eh, ya 38 metros es algo inadmisible, etc. 12, es demasiado alto, digamos... Por la 12 pisos, ¿no? 12 pisos por 230 metros de frente, es algo más grande que el Pentágono, es una cosa increíble. Eh, pero digamos, digamos que, que los estudios de impacto ambiental digan que, que eso no le hace mal al barrio, y como está hecho por, por gente que nosotros confiamos, decimos que están bien, pero la cuestión es que eh, teníamos que tener una mesa tripartita entre el gobierno de la ciudad, los, de, el, los vecinos y la empresa para ponernos de acuerdo sobre cuál es la contraprestación que deberían hacerle a Ciudad de Buenos Aires. Y así que la empresa eh, realice, quise yo, el, el centro de la comuna de Caballito, o, o un centro médico, o una escuela, o una escuela y un centro médico como en Saavedra, o lo que los vecinos... Eh, junto con las autoridades de gobierno consiguen que es una contraprestación adecuada por esta modificación, pero yo vuelvo a revisar, los 230 metros por 70, por 12 pisos yo no creo que exista ningún tipo de estudio de impacto ambiental o sea, yo creo que, creo que, que la gente trate de visualizar un monstruo de estas características es algo increíble una caja de zapatos de 12 pisos por dos cuadras y media de largo ¿Hay algún shopping eh, que ya tenemos eh, de...? No sería algo así como dos altos palermos y medio. ¿Dos altos palermo y medio? Algo por el estilo. Pues es, eh, es una bestia. No, solamente de largo. Más, no, en realidad como, como cuatro altos palermos. Sería dos altos palermos de largo, pero por el triple de altura. O sea, Una cosa increíble, el shopping central de la Ciudad de Buenos Aires y eso se, y eso va a ser rentable para para aún para el mismo que lo construya. Hay que darle de, eh, hay que darle de comer a ese monstruo, o sea, eso tiene que vender todos los días para que no se convierta en un elefante blanco. Centralidad el, el de la ciudad, que ahí va la temática que nosotros estamos enfrentando, porque los vecinos de de Saavedra con los cuales estamos trabajando mucho, ellos han hecho un documental realmente cuando uno lo ve es impactante con el antes del shopping y el después del shopping en imágenes, el estacionamiento, el tránsito, antes y después, eh, la, la vida del barrio antes y después, Las peleas, o sea, la tranquilidad antes, las peleas después, el estacionamiento tranquilo antes, el estacionamiento totalmente complicado y contrapitos que te cobran por por dejar el coche en la puerta de tu propia casa. Se multiplicaban por cinco la cantidad de robos y arrebatos y hurtos, eh, o sea, en cada una de las distintas cuestiones que uno podría decir que podría medir la calidad de vida de un barrio, han caído a niveles increíbles en el barrio de Saavedra. Y hay que también tener la percepción de que eh, realmente Saavedra es un barrio de baja densidad de habitantes, periférico a la ciudad de Buenos Aires, en el límite de la ciudad de Buenos Aires, y en cambio Caballito es el lugar eh, geométricamente central de la ciudad de Buenos Aires, con la mayor densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de la nación argentina la menor cantidad de espacios verdes por habitante de la nación argentina. El segundo nivel de, de ruido más alto de la ciudad de Buenos Aires, el segundo nivel de contaminación de aire más alto de la ciudad de Buenos Aires, hoy, previo del shopping. Entonces, ¿a dónde podríamos ir a pagar si, si meten esta mega estructura? O sea, afuera de todo nivel de, de, de medición, estamos en rojo en todo. O sea, esto es realmente una locura. Eh, ¿Dónde, en, en, en tu opinión, dónde se hubiera podido instalar este shopping si se hubiera podido instalar en algún lado este que, que sea eh, de, un, de un menor daño para el vecino de la ciudad? E inclusive hasta, ¿podría haber sido de progreso en algún lado? ¿O el tema de, de, de, de ser un shopping ya en sí mismo es es, es, es un factor de empobrecimiento para, para, para la ciudad? y sí. Para los comerciantes de la ciudad es un problema. Es un problema por todo lo que hablamos eh, antes, directa e indirectamente. Compite de manera desleal, le quita sus mejores compañeros que atraen gente y le permiten la compra a, a, los, a, a los comerciantes de caballito. Eh, en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que la ciudad de Buenos Aires está superpoblada de shoppings O sea... Sí hay dos cosas que en la ciudad de Buenos Aires no faltan son canchas de fútbol y shopping. O sea, uno ve el Río de Janeiro, una ciudad enorme, o sea, geográficamente ni en cantidad de habitantes mayor que la ciudad de Buenos Aires. Tienen cinco o seis equipos de fútbol de primer nivel. Hay una cancha de fútbol en todo el río, en Maracaná. Entiendo, o sea, tenemos una cancha, una o dos canchas de fútbol por barrio, y tenemos un shopping cada dos barrios, entiendo. Bueno, Pablo, yo creo que fue claro, y contu sí, contundente, ¿no? O sea, hay que responder estos argumentos, son argumentos, este... Aparte de... sería el shopping más grande de, de todo Buenos Aires. Sí, lo, que, lo que estamos hablando sí, es, un, es, un, es, un este, es realmente un elefante blanco En el próximo bloque Él nos va a contar eh, Gustavo Desplaz nos va a contar eh, De dónde es, de, Cómo surge la construcción De este shopping en Caballito Viene, hace tiempo. ¿Eh? Viene, desde, hace tiempo, ¿no? Viene desde hace tiempo Y algunos de los entreteneros De la compra del terreno Ahora vamos a un pequeño corte y volvemos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 El primer día. Bueno, seguimos acá en el primer día, gracias Aníbal que nos está operando. Y vos me contaste, Claudio, que Gustavo te contó cómo surgió esta idea de la construcción del nuevo shopping. ¿Desde sí. cuándo? Sí, él ahora en este tercer bloque de la entrevista nos va a contar eso, nos va a hacer un pequeño balance de la gestión de Macri, de acuerdo a su óptica, y con qué legisladores cuentan a favor y en contra este este mega cuenta con mucho apoyo cuenta con eh, mucho apoyo el mega emprendimiento y mucha oposición buscamos ¿por qué pasan estas cosas como la creación de este shopping en el centro de caballito Mira, hay gente que tiene suspicacias y, y, y piensa en, en, en cuestiones que, que no son legales yo creo que lo, que realmente es Pasa, capaz que me equivoco y soy un tipo demasiado bien pensado. Pero yo creo que realmente la cuestión pasa por otro lado. Y el señor Lostry, el secretario de Planeamiento, en una de las últimas reuniones que tuvimos con él, porque bueno, cuando, cuando los vecinos descubrimos que nos estaba mintiendo en un par de cosas, eh, eh, bueno, cuando él descubrió que los vecinos descubrimos que él nos estaba mintiendo, <risa> no, de, abandonó las reuniones con los vecinos para no sufrir el escarnio de que en público y personalmente le digamos mentiroso. ¿Eso, es una... ¿Eso fue en qué? Eso fue por el tema de de la modificación del Código de Plenamiento Urbano cuando logramos hacer la mesa de diálogo y consenso de Caballito que fue solamente mediamente una, una manera de tratar de enfriar la protesta eh, de nuestra por el barrio y dormirnos con múltiples reuniones con funcionarios que lamentablemente no ha llegado a nada pero bueno, uno siempre, siempre trata de destacar lo positivo y en una de estas reuniones el señor López dijo una gran verdad obviamente que él lo dijo entendiendo exactamente lo contrario de lo que yo entiendo con esa verdad pero eso no, no impide que sus palabras hayan sido una gran verdad él dijo esta es la primera vez desde la, en la historia de la ciudad de Buenos Aires como municipalidad y como ciudad autónoma que desde el jefe de gobierno hasta el director general de habilitaciones y de planeamientos son todos arquitectos e ingenieros él lo dijo como algo maravilloso y yo creo que es un gran problema y pensaría que es un gran problema si fueran todos abogados y pensaría que es un gran problema si fueran todos doctores de medicina porque yo creo que lo mejor que, que, que un gobierno sobre todo pero que en realidad cualquier compañía y cualquier empresa que quiera funcionar lo mejor que puede tener es multiperpectividad un abogado, un doctor en medicina, un sociólogo, un arquitecto, un licenciado en, en patrimonio, personas que tengan formaciones disímiles que hagan ver las, las cosas desde puntos de vistas diferentes, porque el mundo, la realidad, la verdad, en realidad es la conformación de un montón de, de miradas diferentes, no hay una verdad un, unívoca, una única forma de ver las cosas, uno las puede ver de muchas maneras diferentes y lamentablemente las formaciones profesionales que tenemos cada uno de, de nosotros van mejorando nuestras capacidades para ver una parte de la realidad, pero como todos somos finitos y mortales y tenemos limitaciones, también esta es, formación lo que hace es limitar la capacidad para entender otras cosas que también tiene la, la, la, la, la sociedad, la verdad, el mundo. Y por otro lado también, porque no es solamente el hecho de que todos sean arquitectos y todos sean ingenieros, es el hecho de que todos han estado trabajando, trabajan y tienen todos sus su, su grupo familiar y de relaciones con constructoras y constructores. Sí. O sea, es, es un grupo de gente que todos sus amigos construyen, todos construyen. Todos construyen edificios, todos construyen emprendimientos, todos tienen empresas constructoras, sus parientes todos tienen empresas constructoras. Entonces, la, la idea de demoler y construir para arriba es algo maravilloso porque es la manera en la cual siempre han encontrado la ganancia. Entonces, quizás sería bueno que hubiese gente que pensase diferente para hacer contraposición a eso y no decir vamos todos para el mismo lado, porque la dentro de la sociedad no van todos para el mismo lado y es algo interesante ver, digamos, el gran desgaste y pérdida de votos que ha tenido el macrismo desde la elección que, que en la cual lo gobernó el señor Macri, el jefe de gobierno, a la que ocurrió hace unos meses atrás. Yo creo que 15 puntos perdió, si mal no, no equivoco. Eh, si sigue perdiendo puntos de esta manera, dentro de dos años lo va a votar 20% de la persona nada más. O Ajá. sea, si sigue el mismo deterioro de su imagen y la cantidad de votantes. Tenemos que tener en cuenta que en la próxima elección se va a elegir también ejecutivo, jefe de gobierno. Exactamente. O sea, que ahí es crucial la cantidad de votos que puede sacar ¿no? Exactamente. Pero más que, bueno, Macri gobierna para pocos, Eh, y yo creo que gran parte de la clase media que de manera equivocada creyó que, que iba a ser algo diferente, se dio cuenta de que no más que más de lo mismo <coughs> y más de lo mismo sin ni siquiera la calidad de gestión y, y la capacidad de obrar que nos prometieron porque si uno repasa las grandes promesas de Macri por un lado o por el otro, todas han incumplido o sea, primero... Iba a ser 10 kilómetros de subte por año. Después pasó a 20 kilómetros en 4 años. Y ahora resulta que por primera vez en los últimos 9 años no está creciendo la red de subte. Porque, o sea... La red de subte creció en el 2001, en el 2002, en los momentos de la crisis de la Argentina, cuando no teníamos instituciones, se caía abajo, cambiábamos de presidente como quien cambia una camisa. En cada barrio el había 10 asambleas. El subte seguía creciendo. Ahora el subte está parado en ciudad de Guadalajara. La única inversión que hay es la que realiza el Estado Nacional que hablando ya que nos metemos en el terreno político ¿quién de la legislatura? ¿qué bloques los están apoyando eh, a la protocomuna Caballito <risa> y a y a las asociaciones de de comerciantes de pymes de de, de, de capital o de eh, mirá hay tres bloques que son los que nos apoyan <risa> seguramente también contamos con el apoyo de algunos eh, monobloques más pequeños eh, que espero veamos de los es importante el bloque de Juntos por Buenos Aires, eh, a, por Buenos Aires. A Aníbal Ibarra, eh, eh, eh, especialmente el legislador Epstein, está trabajando muy fuerte en este trabajo, bueno, es un clásico lo de Teresa de Anchodena, que realmente es para mí, un, yo no entiendo cómo a veces los partidos políticos eligen a quiénes van a ser sus diputados y a quiénes van a renovar o no el sus mandatos, pero Teresa de Anchodena en sus cuatro años de, de como legisladora, ha hecho más que, que los últimos 20 años por el planeamiento urbano, el medio ambiente, el patrimonio, la historia y la cultura de la ciudad de Buenos Aires y su partido político no le dio la posibilidad de que la, renueve la, mar, la banca. Ajá. Pero bueno, es así la realidad de la política argentina. Eh, la coalición cívica, el partido de, de la diputada Enchovena, también nos apoya en esto. Y bueno, tenemos... Este, este... A... Que, que en este momento es un monobloque, pero que a partir del 10, de, 10 de diciembre va a, va a ser la, el segundo bloque más importante de la legislatura, porque es la gente de, de, de Finos Solanas, eh, bueno, Finos Solanas, eh, el Partido Socialista Auténtico, toda esta coalición de Proyecto Sur, eh, que también nos apoya. Eh, y bueno, entonces veamos que lograr mantener la presión sobre los diputados a los efectos de que entiendan que lo que, que, que si votaran esto sería algo muy arriesgado temeario porque, vuelvo a repetir pero no cansar a la gente nosotros no estamos diciendo no como locos con una lanza, no, no no porque no nos guste estamos diciendo estudienlo no tomen una medida solamente levantando la mano porque les gustó eh, o, hagan un estudio hagamos algo serio y Porque después las consecuencias no la van a pagar los señores diputados, porque lamentablemente son muy pocos los diputados o casi ninguno que vive en Caballito. No vamos a pagar las 210.000, 220.000 vecinos de Caballito. Y a lo mejor eh, los vecinos del resto de la capital, ¿no? Bueno, sí, obviamente en lo que se refiere al tema de, de, de comercio cultura, tío, obviamente esto es, esto es un yo, me imagino, yo me imagino que un mega emprendimiento como este no sé cuántos locales tiene Alto Palermo pero un mega emprendimiento que, que multiplica por 4 Alto Palermo van a venir de todos los comprar acá y de provincia también obvio, es un lugar que caballito es centro, este, este eh, emprendimiento está ahí a, a 300 metros del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires es un lugar excepcional a 200 metros de una estación de tren del ferrocarril de podría venir de Modeno en 25 minutos y estar comprando un shopping increíble entiendo Interesante todo lo que contaba Gustavo y la importancia de abrir el debate y de que haya una variedad de miradas, ¿no, Claudio? Sí, interesante realmente. Contanos qué pasó en el cuarto bloque, en la cuarta parte de, de la entrevista que vamos a tener. Bueno, ya en la cuarta parte él ya avanza sobre ya temas un poquito más generales, la protocomuna Caballito, las elecciones... ¿Habló los... del tema comunas? Habló del tema comunas, eh, cuándo empezarían a funcionar las causas de las demoras este en los nuevos escenarios este de conflictos y la nueva legislatura después de diciembre va a estar muy interesante hacemos un pequeño corte y después llama vamos directamente a la última parte de la entrevista el primer día a m 1010 onda latina podrá volver a escuchar nuestros programas en el día primero arroba Contáctese con la producción a los teléfonos 4372-2841 y 4372-3061 O escríbanos al correo electrónico El primer día gmail.com Pwin Sistemas Creador del sistema 9041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 15 36 86 63 21 o oh, en Lámbare 1167 de martes a sábado de 9 a 19 horas El primer día Bueno, seguimos en el último bloque y vamos a escuchar la última parte de la entrevista que Gustavo va a hablar sobre la nueva legislatura, qué va a pasar con el tema comunas, cuando van a empezar a, a funcionar y cómo va a ser el debate para modificar el Código de Planeamiento Urbano. Bueno, Gustavo, el 28 de junio los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires este, votaron. Se creó una legislatura nueva, ascendió una fuerza nueva y que eh, no, a partir de diciembre va a haber dos años con otra legislatura y no sé si con otros problemas o los mismos problemas. ¿Qué prevés vos, tanto desde la legislatura como desde la problemática de Caballito? O sea, ¿qué escenarios prevés vos? Tanto de la problemática como de aquellos que se supone que están para resolver esas problemáticas, ¿no? Eh, yo creo que el maquinismo está viviendo sus últimos meses, eh, digamos, más o menos fáciles en el poder. ¿Meses? Eh, meses, sí, meses. Ah. Eh, con, la, con la asunción de la nueva legislatura, digamos, ¿por qué tanta, tanto apuro por sacar eh, la, la primera lectura de Catalina Sur, este tema del shopping de caballito, el tema de la corporación, el tema de eh, aumentar de manera drástica la cantidad de fuegos contenciosos administrativos y de aumentar la cantidad de Cámara, de jueces de Cámara, de constitucionales administrativos, el tema de la limitación a los amparos, todas estas normas, que son normas especiales de 40 votos, serían, serían imposibles de conseguir para el macrismo en la nueva conformación de la legislatura. Si no la logra antes del 10 de diciembre, no la va a lograr nunca. Porque eh, el macrismo ha logrado en algunas veces con el, en muchas veces con el frente para la victoria otras veces con la coalición cívica muy pocas veces con, con la gente de aníbal ibarra tener eh, los votos necesarios hasta oea para poder gobernar e ir imponiendo su agenda a la ciudad de buenos aires esto se ha acabado. La, la población le ha dicho que no y ha elegido eh, elegido diputados abiertamente opositores a la administración macrista con lo cual eh, legislar y, y tratar de lograr eh, sus políticas y eh, de a ser algo bastante bien difícil realmente y, y yo creo que con un poco de suerte eh, el, el proyecto sur puede eh, podría empezar a dar sus pasos como para convertirse en una alternativa de poder dentro de dos años. Entiendo. Inclusive mucho antes, podría también intentar eh, o poder llegarte una alternativa de poder en la supuesta y quién sabe cuándo a producir elección de comunas, que justamente en el día de, el día primero, en el día de ayer primero, primero sí. exactamente eh, se cumplen los ocho años de incumplimiento constitucional, eh, o sea, el primero de octubre, de, de hace ocho años atrás, deberían haber empezado o sea, las 1001. comunas. Exactamente, deberían haber empezado las comunas. El o sea, que hace marca, ocho años que sistemáticamente eh, se... Según se marca, marca la cláusula eh, transitoria decimoséptima, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el año 96, el 1 de octubre del año 2001, era el, el último día en el cual debieron haber empezado a trabajar las autoridades comunales. O sea, esto es una responsabilidad que le atañe a Aníbal Ibarra, a Tellerman y a Mauricio Macri. Pero por supuesto, los tres, ninguno de los tres, eh, los tres hicieron todo lo posible por cajonear, impedir eh, y, y, y, y, la descentralización administrativa y operativa de la ciudad de Buenos Aires en el régimen de comunas porque todos ellos cuando llegaron al poder decidieron que no lo querían compartir y descentralizar es entregar poder es entregar poder y es entregar dinero porque, <coughs> por ejemplo por más que, que las cuestiones que le quedan a las comunas no son las centrales de la ciudad de Buenos Aires cosas que es lógico por otra parte eh, el monto si uno desagrega del presupuesto general el monto que manejaría en las comunas son dos mil millones de pesos es plata que es una cantidad y medio respetable para dejar de ser manejada por lo que es rectificarlo y empezar a ser manejada por personas que uno vaya a saber quién de a qué signo político depende y que por más que dependieran de signo y eso por eso lo bueno de las comunas Porque por más que, digamos, Dios no lo quiera, en caballito gane el pro, y el, eh, digamos, el, el jefe comunal sea del PRO obviamente como es un cuerpo colegiado de 7 miembros va a haber personas de otras fuerzas políticas dentro de esas 7 el PRO inclusive puede ser el partido más votado pero no tener mayoría dentro de la junta colegiada puede ser más votado con 3 y tener 4 en contra 2 y 2 de otras fuerzas políticas o algo algo el estilo okay. pero digamos pero que pasa ese señor del PRO es del PRO pero hay quien lo votaron lo votaron los vecinos de Caballito. ¿Y quién son los que le van a ir a reclamar su derecho todas las semanas en el Consejo Consultivo en horario? Los vecinos de Caballito. Yo estoy convencido que esta persona va a trabajar para los vecinos de Caballito, no como el actual jefe director del CGP, que trabaja para el señor jefe de gobierno porque es un empleado, su jefe de gobierno. En cambio, este hombre... ...haya sido elegido por el partido... ...representando la idea política del partido que haya sido... ...yo no tengo duda de que va a empezar a trabajar... ...defendiendo de los intereses del barrio... ...porque si no los vecinos le van a comer el hígado vivo... ...me entiendo... ...aparte puede ser que él empiece a ver... Eh, ...su proyecto político separado de la autoridad central política, o sea que empieza a decir esto esto me enfrenta con los vecinos, aquello me enfrenta con los vecinos, mi futuro político se ve coartado y este voy a alinearme junto a los vecinos en lugar de este mantener lo que se llama la disciplina partidaria. Exactamente, porque también hay que recordar que los rosignas tienen la posibilidad de, de, de, de democráticamente decir que deje de de, de, de ser de gobierno, o sea, revocarle el mandato a, al señor jefe de gobierno comunal, porque no está cumpliendo lo que prometió, porque no está trabajando bien por el barrio. ¿Qué se espera con el tema comunas? ¿Qué se espera para el próximo para este para estos próximos dos años? ¿Va a haber elecciones de comunas? Mira, el nosotros estamos convencidos de que si el señor jefe de gobierno, ahora hay toda una, una cuestión judicial, y si para fines de este año, diciembre de este año, no nos que convoca como unas bueno, la próxima la, eh, o sea, como marca la Constitución ante la falta de cumplimiento de la convocatoria de la convocatoria de elecciones del señor jefe de gobierno, la legislatura puede hacer la convocatoria y eh, yo creo que la próxima legislatura puede tener eh, la capacidad técnica como para convocar a comunas, otro lo que no queremos es que la elección de comunas coincida con la del señor jefe de gobierno que va a coincidir o va a ser muy cercano también a las elecciones presidenciales. Es imposible hablar de los baches y los problemas de la escuela de, del barrio, junto con los problemas de defensa nacional, la deuda externa, o quién es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Son temáticas muy diferenciadas, y unas van tapando con una especie de alfombra a las otras. Con lo cual... Eh, Yo no puedo hablar de pequeños problemitas de caballito cuando en la misma elección estamos hablando de toda la ciudad de Buenos Aires y de la nación argentina. Unas temáticas van tapando a las otras y es imposible hablar de ellas directamente. O sea, uno de los problemas que vos ves en un escenario futuro, a corto plazo, ya es el tema comuna. ¿Y algún otro problema? ¿Qué otro problema? Y bueno, yo creo que a esta altura del año que viene vamos a tener colapsado el sistema cloacal de caballito. O sea, eh, vamos y a... ahora vamos a ponerlo de acuerdo, el sistema cloacal no es de Caballito, es sistema cloacal de, de la ciudad, ciudad de Buenos Aires. O sea, la mitad de la ciudad o algo parecido, quizás un poco menos de la mitad, un 30% de la, de la ciudad de Buenos Aires, va a tener eh, colapsado su sistema cloacal. Ahora, vos me querés decir, este, Gustavo, que después de haber estado trabajando tres años en la pavimentación de la ciudad, de... Ponernos a trabajar en, el, en la refacción de las cloacas, vamos a tener que romper todo esto para hacer las cloacas. Sí, y es un poco más lento también porque digamos o sea, de es fácil. Y de última hacer el tendidos eléctricos y tendidos de gas. Digo, pero te hizo la falta y ahora hay que romper todo para poner los caños nuevos. Y no hubiera eh, sido más conveniente empezar a trabajar por el sistema cloacal aunque si entramos en la parte dentro en la ciudad de Buenos Aires. Vos pensar que el sistema yuacal del barrio de Caballito específicamente, que sé y que, que manejo mejor, eh, fue hecho en el año 1911 y terminado en el año 1912. El último caño importante que puso abajo de la avenida Onorio Puerredón cuando en el año 40 y pico, cuando eh, lo contó mi abuela, no recuerdo no bien, en el 45 eh, se quitaron lo, las dos vías que había abajo, de arriba de la avenida Nuevo Peredón, con un terraplén, obviamente yo no vine a eso, me lo contaron mis mayores, y eh, una vez que se, se niveló la avenida... Eh, se hizo el agujero y se puso un caño un caño cloacal ese fue el último caño importante troncalario, pues obviamente reparaciones, como una vez el ministro Chávez ah, no crean que nadie hizo nada en los últimos 80 años sí, hubo parches en los últimos 80 años un montón de parches pero una obra en serio desde año 40 no se hace en el barrio de Caballito perfecto eh, una última pregunta breve de haber existido las comunas este mega emprendimiento este shopping Eh, que vos definiste como cuatro veces Santo Palermo, ¿lo hubiera tenido que definir la comuna de Caballito esa rezonificación no, no, la resonificación, la, la modificación del código de ordenamiento urbano es una es una potestad de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires y solamente de ella pero indiscutiblemente que eh, hubiese abierto una instancia de diálogo participación y, e información ciudadana Eh, desde el ámbito público, o sea, nosotros nos enteamos y, y estamos peleando esta pelea porque vamos a buscar la pelea, o sea, porque vamos a la comisión y, y, y vemos, uy, mirá lo que metieron estos tipos, <coughs> pero bueno, en caso de que hubiese comunas, habría un vínculo directo hay que recordar que las comunas una de sus potestades es la iniciativa parlamentaria sería entre lo mismo que cualquier diputado el jefe de gobierno o el officeman de la ciudad que tienen capacidad de presentar un proyecto de ley un proyecto de ley un proyecto de declaración cualquier iniciativa parlamentaria eh, con lo cual habría un fluido eh, nexo entre la legislatura y las comunas y eh, obviamente las comunas abrirían el juego democrático, permitiendo una mayor participación y conocimiento de lo que pasa dentro de la legislatura al ciudadano común. Gustavo de Desplaz, muchas gracias por eh, habernos dedicado estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, más que interesante todo lo que habló Gustavo, estamos pasadísimos, pasadísimos de, tiempo. de tiempo. Los vamos a dejar con Linda Máxima, Mi ciudad y el mundo, un programa de cultura, de teatro, un poco de música y nos despedimos, ¿no Claudio? Buen fin de semana para todos, nos vemos la semana que viene. Hasta el viernes.